Bueno, desde San Salvador, de Jujuy, desde la provincia de Jujuy. Eh, se viven aquí en Jujuy, bueno, por supuesto, una provincia que hoy está de luto, digamos que lo ha decretado el gobierno de la provincia en la noche de ayer por el incendio del ingenio de la Esperanza, un ingenio que, bueno, sin duda que ha acabado con la esperanza de trabajo de mucha gente aquí en la provincia de Jujuy. Y también, bueno, por supuesto, de las víctimas que ya se conocen, ...que bueno, este por el momento están confirmadas 5 personas muertas, fallecidas... ...hay muchas personas que también han sido asistidas en los hospitales... ...con quemaduras graves, 3, eh, 4 casos... ...y después hay otras personas que también han sido llevadas a distintos mosocomes... ...por heridas leves. Eh, bueno, el gobernador de la provincia de Jujuy... ...ha dicho que ha sido una una, una un desastre, una catástrofe lo que ha sucedido... Y sin embargo, bueno, solamente eso es lo que único que se ha agrimido más allá de las medidas que se toman en estos casos que, bueno, están involucrando hoy en día a muchos sectores de la comunidad eh, jujeña, incluso instituciones públicas como la universidad, como, bueno, distintos sectores que pueden ayudar incluso la policía, los bomberos de distintas localidades cercanas a, a La Esperanza y a, también a, a San Pedro, por supuesto. Pero, bueno es eh, bastante difícil hoy y en, sobre todo en esta mañana eh, tener en cuenta lo que lo delicado que la situación justamente en este momento en la provincia de Jujuy, una provincia, repetimos, envuelta en luto por eh, todas estas víctimas que tiene hoy en serio la esperanza y que bueno, también por supuesto, eh, después de una historia muy complicada para el ingenio Eh, en la cual bueno eh, prácticamente hoy se ha terminado una fuente laboral histórica en la provincia de jujuy con un, una catástrofe digamos de muchas víctimas y bueno y consecuencias que todavía no tienen una un cuarto a esta situación ¿no? desde jujuy informó también chauqui desde la radio comunitaria de voz cer ¿no?